En el contexto de la crisis del sistema educativo acumulado hasta el presente año y en el marco del desencadenamiento de las actuales movilizaciones a nivel nacional, los estudiantes de la Universidad de los Lagos de la ciudad de Osorno han levantado las banderas de lucha por ya más de cuatro meses en sus diversas formas y expresiones. La ULA de Osorno, durante el permanente periodo de movilización, dio inicio a su proceso por medio de un llamado desde los estudiantes a paro nacional indefinido. Es importante sostener que la decisión fue desarrollada de una manera democrática e informada, esto a partir de las distintas instancias de asamblea, tanto por carrera como generales. Finalmente, la decisión del estudiantado de la Universidad de Los Lagos decidió sumarse al llamado de paro, considerando que es uno de los legítimos actos de presión sobre el Ejecutivo para avanzar en la materialización de las demandas del movimiento estudiantil. ...es claro sostener que desde el inicio de las movilizaciones hasta la actualidad... ...se evidencia una clara intransigencia de parte del gobierno central... ...todo esto a partir de las diversas propuestas emanadas desde el Ministerio de Educación... ...el inicio de esta postura se vio reflejada en el primer documento emanado por el Ejecutivo... ...el conocido GANE, el cual desde sus líneas programáticas... ...evidenció una incapacidad de recoger las demandas de los estudiantes movilizados... ...secundarios y universitarios, generando así un clima de descontento a nivel local y nacional... A partir de este escenario, el estudiantado de la Universidad de Los Lagos, por medio de múltiples procesos de sociabilización, discusión, reflexión y propuesta, resolvió, mediante una Asamblea General, rechazar el documento emanado por el Mineduc y, del mismo modo, determinó la necesidad de radicalizar el movimiento mediante la toma de las dependencias de la Universidad de Los Lagos. Es importante sostener que esta decisión fue ejercida de manera democrática, dando el carácter soberano de la Asamblea General de Estudiantes y, asimismo, sobre la base de la información y la discusión dentro del democrático espacio.